el sábado, ¿no, Martín? Hablar, pudimos hablar con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional y entonces le dije, le recordé lo que hicimos con Néstor. Le dije, nosotros vamos a cumplir con ustedes. Pero déjeme recordarle lo mismo que le dije el primer día que hablé con usted. Deje que lo hagamos a nuestro modo porque lo que nosotros no vamos a hacer es pedirle a nuestra gente más sacrificio porque nuestra gente ya no está en condiciones de hacer más sacrificio. Lo que necesitamos es crecer, producir, exportar, acumular reservas y después pagar.